aurreak eta bueno, du hori gaia dela ba eh sistema kapitalistaren oinarri ekonomikoa e, pugart eh orren aurren e, sistema berose alternativa lidun planteamendu eta bueno ba siga eta de calle ¿Hay expectativas? A ver, que alguien es como la suya. ¿Expectativas de qué? No, no sé. ¿A qué, qué, qué, qué, ¿a qué habéis venido? ¿Qué esperáis obtener cuando os hagáis de aquí? ¿Qué esperáis llevaros? Algo no, no hay que pensar, ¿no? Claro, <risa> está, bien, está. O sea, no. Bueno, pues a ver si nos llevamos no a pensar. Baina bueno, pues, eta behin, mire ezker, hongurazien agatik eta bakamenak eskatzen dizkizuet euskera asesitzea agatik ezko postatzen baina zure interbenzioak posible da euskera zen, eta euskera zen, eta euskera batzera. Euskera no, hitzaldi, kando piden alternatibas, no lazule da azmerkaren, lazule da maritzu. Baina, e, no, euskera <gülüyor> Eh, porque mmm, lleva ha llevado mucho tiempo pues encasillada ahí eh, en, en modelos económicos globales de alguna forma se ha sentido muy madre del socialismo identitario vasco o lo que es lo mismo el socio-ecofeminismo al que no renuncia pero eh, creo que no es momento de hablar de esos modelos estamos en un momento histórico muy muy especial y, y necesitamos eh, en estos momentos otro tipo de aunque sea entonces lo que se trata es o sea pensar que Los elementos iniciadores de cambio son elementos iniciadores de cambio de conciencia, o sea, que realmente no surgen todos a la vez como los champiñones, pero son muy, muy contagiosos. Y estamos en una época que realmente se necesita el cambio. O sea, estamos en esa época, en la época de cambio. El que empiece realmente a plantear algo tiene unas opciones o sea, impresionantes. Entonces, no os preocupe el número, o sea, hay que andar. Y he dicho todo esto, vale, me conozco, qué puedo hacer, puedo salir con todo esto, pero tú sabes, Marichu, todos los miedos que tengo, y claro, pues no bueno, veis que soy de reciclaje total, eh, ama de casa, cuando voy a por la puta, me llevo un guante de más para venir a ganar la caos y a mandar a bueno, pues, ¿dónde están nuestros miedos? cuáles son nuestros miedos para ponernos a hacer todo esto por cierto, mis miedos están en la mano izquierda, la derecha no tiene miedo ¿eh? la izquierda tiene unos miedos, al que vea y la realice en la que no quiere, la que no sé cuánto o sea, todos los miedos están aquí y por supuesto, para que todo no se no pase pues se aguanta, se aguanta, se pone mucho guante y estamos perdiendo el contacto <risa> un problema de tanto aguantarse Entonces, tenemos que liberarnos de esos miedos. Con miedos no se hace cambio. Yo no sé cuáles son vuestros miedos, pero os puedo contar mis miedos y el de mis vecinas, que nos hemos hecho un poco de terapia. El primer miedo que tenemos es este. sabes cuál es este miedo? Ay, ok, ¿no? No seré el número uno, ese problema que tenemos. no? que al final es el problema también de la competitividad, de, de, de todos esos elementos. Ya está, ya está. Imaginaos que esto es una botella de agua. Se me la competitividad, se dice por ejemplo que estamos saliendo de la crisis porque nos hemos hecho más competitivos, porque estamos exportando más, eh, ser números unos, bueno, ¿sabéis cómo soy yo más competitivo que nadie vendiendo una botella de agua? Bueno, competitivo en, el, en la economía es vender más barato que nadie, en mejores eh, situación que nadie, más barato. ¿Cómo soy la más competitiva <coughs> vendiendo una botella de agua? bueno, Pues eh, esto es plástico, el envoltorio, viene del petróleo, invado a los países petrolíferos, le robo su petróleo, me sale bastante barato. Eh, el contenido, lo es el agua, estaban mis comunales, estaban nuestras fuentes, comunes, se han privatizado, ¿eh? las cogen las multinacionales, ¿eh? nos las han robado al pueblo, privatización de comunales, la saco muy muy barato. La mano de obra, o sea, la mano de obra que la embotella, ¡buah! voy a hacer mini jobs de 400 euros y pronto os voy a poner a todos a trabajar solo para que hagáis currículum. Porque el siguiente paso es eso, que sin un currículum no sé cómo tampoco vais a ir ni a la cola, ¿eh? Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Que la competitividad solamente se consigue O sea, expropiando todas las materias primas del planeta, o sea a precios ridículos, a través de, de, de robársela a los pueblos, eh, privando a los pueblos de sus comunales, expropiando... eh, no pagan por la contaminación del medio ambiente, que es decir, eso no se ve expoliando el medio ambiente, o sea, competitividad solamente es expolio. ¿Eh? Y ese sistema no se sostiene y cuando estamos compitiendo entre nosotras y nosotros en las universidades o 2000 para 10 plazas en un ayuntamiento, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Eh? Porque no es quien lo saca, es todos los demás. ¿Qué sociedad estamos creando y qué valor estamos desarrollando? Entonces, tenemos que cuestionarnos eso y tenemos que rechazar ese concepto. ¿eh? y eh, entrar sin competencia alguna y bueno, si perdemos la ansiedad por ser el número uno estamos súper bien, porque todos los demás números están libres, y uno solo hay uno, entonces vamos. Yo me voy a quitar ese miedo, me lo voy a cortar, y ahí está. Voy a ganar el tacto. Bueno, el siguiente miedo que tengo es este. ¿Sabéis qué miedo es este? O sea, con el jurado que iba de jurado lo sabe muy bien, ¿eh? es el señalar, el juzgar. Tenemos miedo que nos juzguen y si hacemos algo que vamos a parecer muy ridículos y si en el modelo que queremos plantear no se entiende y si nos juzgan de esta forma y si nos juzgan de la otra... O sea, está viendo mucho movilismo precisamente por, por, por no situarse en el foco de la acción, por miedo a que, cómo va a ser juzgada nuestra acción eh, y tenemos miedo a que nos juzguen porque solemos juzgar en exceso entonces es algo que no nos beneficia cuando nos damos cuenta y plantearnos que eh, el que nos juzguen por la acción pues hay una frase que dice ¿qué es la acción? ¿qué es la no acción? los sabios o sea, se preocupan realmente En, en, esa, en, es, en esos dos términos, porque en el germen de la no acción también hay acción, fijaros, o sea, cuando decimos no, o sea me mantengo al margen, estoy tomando una resolución que beneficia al que está actuando, ¿Eh? la omisión, entonces tenemos que entrar en acción, a riesgo de equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos, pero empecemos a explorar caminos. Por lo menos con la equivocación sabremos dónde se acaba ese camino y estaremos libres para emprender otro. ¿eh? No tengamos miedo a equivocarnos y no tengamos miedo a que se nos juzgue por el horror cuando estamos avanzando. Entonces... Nos quitamos ese miedo. Y este... Este miedo es al que te dé o sea, la exclusión. ¿Eh? este eh, somos animales sociales y que el grupo nos deje atrás es el gran castigo, sabéis que en muchas comunidades indígenas el castigo es precisamente la expulsión o el dejar de hablar y todavía hay andeños que más o menos en niña la mandan de cara a la pared, ¿Eh? O sea, es una expulsión del grupo en definitiva. Bueno, pues tenemos mucho mucho miedo sobre todo en Escalavía, que es muy muy pequeña, o sea, a esa expulsión del duro de por cierto, estamos expulsados del duro muchos bueno, este es otro miedo más en el que me pongo así ¿sabéis qué miedo es este? este es el miedo al compromiso ¿no? de la niña el miedo al compromiso eh, la ideología de la globalización La psicología de la movilización o sea, eh, ha acrecentado este miedo a todos los mismos, todos los miedos se los han metido ¿eh? y han estado dirigidos y se hace hincapié además para el movilismo. El miedo al compromiso en estos momentos, los psicólogos en activo dicen que es eh, lo mayor que se están encontrando, eh, pero ¿por qué existe miedo al compromiso? Porque realmente se nos está negando el futuro. O sea, dicen, no, los jóvenes no se comprometen. ¿Con qué se pueden comprometer si no se les está dando ninguna proyección de mañana? ¿Eh? O sea, ninguno, no se pueden comprometer con una pareja, con una vivienda, con no sé qué, con un trabajo. O sea, se habla fácil, pero se habla también de eh, la falta de compromiso. Eh, está en crisis como todos los demás conceptos, o sea, como la ideología, por la utilización que se ha hecho. Entonces, tenemos que reforzar el compromiso con nuevos parámetros, o sea, desarrollar nuevas formas de, de militancia colectiva. o sea, es que Esto es difícil porque se puede mezclar con términos que eh, algunos mayores tenemos metidos, pero tenemos que perder todo el miedo a ese compromiso colectivo. Y por último, tenemos que miedo. ...pequeñica, que si esto no lo arreglan todos esos pensadores, todos los que están haciendo chostenes y chostenes, colencias y colencias, tanto sesudo, tanto economista no sé qué, o sea, ¿qué puedo hacer yo así de pequeñita? no Este es mi miedo. Y bueno, pues ¿cómo me liberé yo de este miedo? Pues me acordé de mi abuela. Además, uno mira de las de las republicanas, bueno, la República Renovatifista, que que llevaron fusil al hombro, ¿no? Y siempre reivindicó la acción y, y que nos quitáramos ese miedo a no ser nada y decía, "Hija, tú has visto esa foto que tienes de los cuando naciste que son fotografías Si no eras nada, si yo que me estoy muriendo no voy a hacer nada. O sea, ¿cuándo vamos a hacer algo entre ese nada y ese nada? Entonces, si tenemos asumido a dónde vamos a ir, a dónde, lo mejor que somos, somos ahora. Y somos algo, somos un algo muy potente que si lo asumimos y lo asumimos, podremos decir, bueno, escalería, socialista, feminista, independiente con alternativa de cambios reales. Esto es lo que hace. Bueno, podéis hacer preguntas. A Nekane o a las podéis hacer a Maricho. Es que a Necane se las hacen todas. Sí, yo, no, no. Antes has hablado de que la racionalidad no es buena. Hay muchas posibilidades. Hazme la pregunta, no es que me diga que no sea buena. No, era más o menos sobre eso, porque yo justo, no sé, yo creo que cuando tenemos dos maneras de entender algo, cuando percibimos alguna información o cualquier cosa la decimos de dos maneras, una, hay dos capas en nuestro cerebro y creo que no que hacen eh, como concebir las cosas o como percibir las movidas, entonces hay una manera, es la racional, la cognitiva ¿no? la que en plan la entiendes, la, la razona en mediante un proceso de pensamiento, no sé qué Y la otra es la emocional, la del momento, la efímera la que se va y se viene. Entonces, yo creo que no son los sentimientos y tal, me parece más importante la racionalidad que nos hace razonar y pensar y ver lo que hay detrás de la primera imagen que vemos o del eso ¿no? y y más allá. Sí, vamos a vale, no. eh, deciros que, bueno, que me cané care se graduó, bueno, se licenció en psicología clínica eh, Empezó psicología porque quería entender la economía, quería entender la mente irracional Porque vamos, que sea racional eh, pedir que, que todo crecimiento de la economía es el PIB, el PIB, el PIB y que crezca, crezca. Si un cuerpo humano crece, crece, crece, crece, no es sano. O sea, y es sano que la economía crezca con una huella ecológica de tres y medio. Y si, oh, o sea, la racionalidad, racionalidad, está desarrollada por un sistema. Por un sistema de valores, de, de teorías de formación y tal. Se dice, y además cada vez la, se está avanzando así ahí, que las Las tales, además de ser vivos plenamente también tienen memoria. Tenemos una memoria celular. Además de que tenemos una memoria olfativa, decir que es lo último que se recuerda en la muerte. O sea, el conocimiento del cerebro en toda su plenitud, o sea, nos nos dan las perspectivas y cosas además que también, o sea, decir, el sentimiento, claro, si el sentimiento solo es una corazonada, o si tú lo vives como tal, pero el sentimiento es la empatía también, ¿eh? digo, las distintas fases, la capacidad que tengo yo de mirar a los ojos al que está sufriendo. Cuando se hablaba de miedo al compromiso, es que tenemos miedo a preguntarle a nuestra vecina que baja el ascensor, ¿qué tal estás? Porque si me dice bien, respiro tranquila, pero como me diga, pues mira, mal, porque mi marido no gusta trabajo, porque mi hijo no sé qué es cuanto. y yo sosteniendo de la mirada. ¿Entiendes? el compromiso, o sea, entonces necesitamos empatía para el cambio, todo eso lo está el sistema en ese individualismo, o sea, nos está haciendo eh, lobos de unos contra otros, además, eh, saca lo más agresivo en la competitividad por el puesto, por, por por el expediente, por todo, entonces hay que sacar lo que nos hace humanos, y lo que nos hecho humanos antes de descartes, o sea... Era... Sí, sí, sí, sí. De acuerdo. Yo lo que, iba, lo que iba es que yo creo que estamos en un mundo y en, y en la televisión y todo eso tal, es como... El problema, uno los, yo creo que uno de los problemas de la gente que no se, que decimos que no se moviliza, que no intenta cambiar las cosas, que no se apunta de lo que hay, es muchas veces por, porque el, cuando vemos la tele, el modo que tenemos de recibir la información es esa, es mediante, por ejemplo, una película de pena, O, una, o en las noticias esto sentimental y toda emoción y todo imágenes y no, no hay una manera racional de entender las cosas. No, no no, es, no. Estoy de acuerdo contigo y nos manipulan ¿eh? emocionalmente. Hay, bueno, hay tres premios noveles por manipulación sensorial. O sea, nos manipulan de unas formas y el marketing y todo tiene ahí su, su gran meta de negocio. Pero eh, antes se lo comentaba, tenemos una antes de la echarle, es que a veces eh, nos plantean cosas y como no las desconocemos y lo que vemos que es la capa y lo utilizado de eso es tan vomitivo que renunciamos a conocer el todo, ¿entiendes? Y que pensamos que el todo es eso. Y le estamos dejando el instrumento ellos. Si entendiésemos cómo nos manipulan desde el sistema psíquico afectivo, si lo entendiésemos, porque entendiésemos plenamente nuestro sistema psíquico afectivo, nos desautorzaríamos a no sé qué, pero más allá de la racionalidad. Hay un libro que os recomiendo que se titula No pienses en una del es un libro escrito por un asesor de Clinton que es dejando el conocimiento del cerebro sin tocar a otros y están haciendo lo que quieren con nosotros. Bueno, yo entiendo que las corazonadas tenemos todos, ¿no? Y todos sentimos, eh, lo que pasa es que no las... ¿Cómo se dice por rato en castellano? Esa esfera, no, ¿eh? no las trabajamos, ¿no? Eh, que, que, que al final... Entonces hemos tenido esa sensación al final el cuerpo es una máquina de medir todo el rato O sea, por pues mucho que nosotros nos vamos en el momento en la parte racional del cuerpo de su trabajo pide temperaturas distancias colores hace todo eso en tres momentos y todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida una sensación una corazonada no que yo entiendo que como no se trabaja esa parte de ese lado ¿no? que no sabemos ni cómo ponerles nombre porque la parte racional tampoco tiene una definición para eso de lo que sentimos entonces No sé, me ha ido un poco la ¿no? una pregunta que me interesa. ¿Tienes la corazonada que estamos en el momento del cambio? ¿Yo? Pero esa corazonada me parece que la ha tenido todo el mundo, ¿no? Qué bien. O sea, te decir, Pero todo el mundo en un momento de su vida. O sea, la otra vez en las charlas también estuvimos hablando y yo es lo que digo Al final hablamos muchas veces de estabilidad y así. Y yo creo que estabilidad ha habido aquí en los últimos 20 años. Porque Zutebal, gente de mi edad, de Yugoslavia, ha tenido una guerra civil. Entonces, yo tengo 33 tacos y tú te vas allí cualquier bosnio de mi edad estaba en una guerra. Entonces, ¿ese ha tenido la corazón ahora que ha llegado el cambio? sin sí, claro, mucho antes que yo, porque cuando se le estaba liando padre en su país, estaba aquí viviendo la... Entonces, me parece que esos momentos de cambio, de que están las cosas mal y tal, las hemos vivido todos porque, como has dicho antes, las crisis son cíclicas. En los 90 se vivió la creación de las ETC a mí me con esta edad que tienen ahora muchos de aquí. Yo ni había empezado a trabajar, pero... Pero se dió Entonces, eh, a mí tenía el sentimiento de que oh, qué mal está esto, esto tiene que cambiar. ¿No ya han pasado 15 años y también tengo la misma sensación de que esto está para el culo y que tiene que cambiar. Pero entiendo también que, que gente que tenga o sea, tú que más años que yo, pues habrás vivido mucho mal y diciendo qué mierda es esto, esto tiene que cambiar. No lo sé, al final la sensación de que tiene que cambiar algo, está claro que la tenemos. Yo entiendo también, pues, lo que dices, que no salimos de la zona de confort pues porque al final la zona de confort pues, la, hagamos, la llevamos más o menos y de salir de ahí, pues al final, pues, te lleva a enfrentarte a esos cinco miedos y un montón más y a un montón de barreras que además te van el sistema. Hay Yo creo esto, que el pues... cuide de muchas cosas también está en la comunicación interpersonal. ¿no? O sea Al final, la percepción colectiva de cambio o de no cambio se basa también en la comunicación. Pues al final, si tú la comunicación, las bases en, en, como has dicho antes, las nuevas tecnologías que normalmente están controladas por ciertos sectores que, que transmiten una, una percepción interesada o pretenciosa, pues al final también la idea de cambio se basa mucho en eso. O en, la, en lo que has dicho, la zona de confort. Tú no sabes de tu zona de confort porque al final la comunicación llega hasta, hasta donde tú estés en tu zona de confort también de sí, la comunicación sí, digo que para hacer algo, para el cambio, hay que pasar la acción. Entonces, a la hora de pasar la acción, te encuentras con los cinco miedos esos y un montón de barreras. O sea, al final, todos que llega el cambio, pero están todos esos cinco miedos, no voy a ser primero. Tú estás ahí, llevas esta mierda y has aprendido a nadar en ella y pues sigues nadando. No, o sea, es a lo que voy al final. Funciona, pasan los años y aprendes. a sí, Hay que cambiar, hay que cambiar, pero pues acaso aprendes a nadar. Así, ah, no voy a hacer que eres una bocana de mierda y al fondo, ¿no? <risa> así, es, es así, al final nos pues aprendemos a nadar y al final cuando aprendes a nadar pues es jodido el intentar hacer grandes cambios porque ahí estás, en cuanto pasan los años también te vas enganchando al sistema, ya sea trabajo, créditos, eh, ICOs o demás y demás necesidades absurdas que nos vamos tragando. Entonces, bueno, pasan un montón de años y dices, Uf, voy a cambiar esto, ¡buah! Tienes un montón de anclas ahí que tienes ahí que te las has metido además que luego también hay igual cierto el nihilismo, no en plan de el futuro es una mierda, ah, no hay sí, futuro el mundo. y también, o sea, la gente que estamos en este rollo con el rollo del punk también se nos sabe que un poco también eso de futuro chungo, tal, la vida es una mierda, o sea, eso también está claro. tampoco, ¿no? Sí, que disfrutarnos mola todo. ¿no? Sí. Y el compromiso al final te pues, lleva un montón al sufrimiento, a pasar dudas, a, a ciertos momentos de no saber a dónde va es pues, que en la zona de confort está bien. que en la zona de confort No, no está bien, pero se, se la por... llevas, ¿no? Si luego con el compromiso estás en la zona de confort, por que si en la zona de confort, igual te has equivocado en el compromiso. No, o te puedes comprometer con una cosa no y al final caer en una de las barreras o tal y estar sufriendo al final la represión o lo que sea que el sistema no te va a dejar así, cual es siempre para hacer ahí tus movidas, mira, o sea, te va a poner sus marcarillas. En principio yo creo ¿Qué? que sí puedes empezar a hacer las movidas, lo que pasa es eso, lo que el compromiso con todas estas cosas pues, te puede llevar a, a sufrir, ¿no? <coughs> No importa, tampoco que es lo chulo, lo que se lo ha hecho, lo y vamos a... Ir a, ir a, ir a, a ver, que entender que es lo mejor. Si tú no claro. crees, entonces ya no es una actividad no, pues política o no, una religión. Se vale, muchas veces en la historia. Pues más, vale, Primero hay un intento político porque se cree, de forma racional, que se va a vivir mejor. Luego, cuando salen mal las cosas, no porque igual el intento era malo, sino porque... Sí, sí, sí, porque, es mal. porque ha salido mal se conviene una cuestión de creencia y entonces es una cuestión de compromiso entonces la cosa ya falla entonces la cosa, esta cosa no es. yo creo que Meren tiene razón aquí no se trata de comer cuatro cosas y de hacer chapuzas al perfil aquí se trata de plantar caro productivamente a, al mercado pero plantar caro productivamente o para conseguir lo que con nosotros queremos también no simplemente los puertos y... ahora yo me llamo a ver, ¿eh? ahora yo me Pero ahí... No, ahora, a dos, Cuando estamos planteando... A, ¿Te los...? No sé, nos estamos invirtiendo ahí. O sea, cuando yo he venido a plantear los elementos del cambio, eh, precisamente es eso. No es por decir, bueno, como no tenemos trabajo, hacemos esto, ¿no? O sea, como una alternativa al trabajo asalarial, cuando o asalarial. Sea, como una alternativa, como dicen, de ¿no?, de los que se están quedando para el sistema, cómo se buscan su nicho en el sistema. No, es realmente, claro, no me he dado tiempo a plantearos, pues, lo he citado el del paso, o sea, la huella ecológica, escalería está utilizando tres escalerías y medio, no hay que olvidar que los que viven bien o los que están en su zona de confort, están porque están echando de la vida, o sea, a los que les correspondería en el otro espacio, o sea, que nuestro confort está sobre la dominación, sobre la explotación, que estamos haciendo una parte muy importante del mundo. O sea, que esta haciendo Iberdrola? Es una multinacional vasca que su cuenta aquí. Cuando decimos, el PIB es cada vez estando, ¿eh? entra el Iberdrola, el tal de Gamboa, el tal de sus amas, Iberdrola es que para a los mapuches, entonces pues quiere decir, y eso se contabiliza como nuestra riqueza. Entonces, cuando planteamos el cambio, es realmente, porque hacemos un análisis de alineación y de un modelo de capitalismo, que realmente es como un cáncer. O sea, su único objetivo es crecer y crecer y crecer, destrozando, matando a todas las partes, organismos sanos que tiene alrededor. Matando al medio ambiente, matando a generaciones enteras, matando a pueblos enteros, te la digo sin futuro. Entonces, nos tenemos primero es el, el, el cambio viene desde la conciencia, desde darnos cuenta que eso no puede persistir que lo que está en riesgo con ese modelo aunque no estuviera en crisis o sea es el riesgo ya de, de, de las generaciones futuras de la propia humanidad y tomar conciencia de que se necesita otro modelo y simplemente la crisis en estos momentos es un facilitador porque está moviendo conciencias porque está y que la gente se plantea que tiene que organizarse ya porque hay otro elemento. Cuando os planteaba, es un diseño y en, vamos eh, esto no va a mejorar, no solamente eso, también os puedo decir que con todos los datos económicos que tenemos en la mano, la crisis en Euskal Heredia está muy lejos de to de tocar fondo. pensar por ejemplo en todos los impagos hipotecarios. La gente antes de dejar de pagar la hipoteca ha agotado el colchón familiar de los padres, de hermanos, de todos los solidarios que estaban a su alrededor. O sea, el colchón familiar se está asoliendo muy rápidamente. El riesgo ahora de impagados en Euskal Herria es terrible. Y a un año a vista va a ser más, porque está todo el faro de la duración. Cuando empezó el tema de la crisis mucha gente renegoció la hipoteca o sea, diciendo, pues negociamos que vamos a pagar sus intereses los próximos años, luego les subían las cuotas, porque esa renegociación no son gratis, y están venciendo las renegociaciones, porque llevamos siete años de crisis. ¿eh? Entonces, eh, son todas las condiciones, es unido a todo el desmonte del estado del bienestar, unido a que se han bajado los salarios y se van a seguir bajando por decreto, subiendo toda la precariedad, entonces, eh, las zonas de confort cada día van a ser más estrechas, Eh, los padres que decís, yo también estoy mejor que mi hijo, o sea por el simple hecho de que ellos no tienen trabajo, pero somos o sea ya hay una generación que va a vivir peor que sus padres, pero va a desperdarnos más abajo y la siguiente es peor. O sea, hay que tomar conciencia de que ese nivel ascendente social, que se crea en ascendente por poseer unas cosas, no por otro, que sea roto. ¿Eh? y desde la consciencia tiene que decir ahora, o sea, que todavía tenemos, por decir, un poco de salud, que no nos han matado, que tenemos capacidad tomemos conciencia cuanto antes de la enfermedad que nos aqueja, démonos cuenta de que es degenerativa a tope y que tenemos que enfrentarnos a ella, ahora, o sea, cuando, o sea, a ella cuanto antes mejor, con elementos muy creativos y comunitarios Es decir, que hay un elemento que la psicología sí valora, la psicología social, y es la felicidad con mayúsculas eh, que da la integración en grupos comentaba que somos elementos sociales y el individualismo para manipularlos la globalización nos hecho que nos creamos únicos, que nos creamos desenlazados así nos manipulan eh, a través de ese individualismo pero eh, si os dais cuenta en la genuina felicidad, como me decía una amiga nicaragüense la genuina felicidad de los pueblos indígenas y cualquiera dice, jo, si no tienen casi nada pero el grupo es un elemento, o sea la, las enfermedades psicológicas más graves de ansiedades, estrés, no sé sea qué. Se están planteando lo mismo que la obesidad en las zonas más desarrolladas. O sea, los, los pueblos comunitarios, digo indígenas porque no han perdido el vínculo comunal, tiene todos sus rituales, todos sus pasos de edad, de una a otra, tal, para canalizar un poco esas ansiedades que se dan a pobredades, o sea, cuando se dice, no sabemos canalizar la adolescencia, se nos están llenando, no, pues había rituales de paso en las culturas antiguas, sabes que tenemos los jóvenes de 12 años hasta 20, que ni ellos mismos saben cuándo tienen que dejar de ser adolescentes y rebeldes, y no hay nada que desmarque, o sea, ahora tu responsabilidad está hasta aquí, pues la comunidad o sea, nos va a dar una fuente de de bienestar, o sea, de algo eh, no catalogado, porque ¿qué entendemos por calidad de vida? ¿Tener tres coches? Eh, ¿Un crédito que nos ahoga? ¿O no se ha puesto lo que estaba intentando antes decir eh, en valoración, porque el, el mercado no lo valora, al revés, lo valora la cuenta para destruirlo? ¿No se ha puesto en valoración todo lo que es la lotura eh, del grupo, la lotura comunal y la potencialización psíquica? la sinergia que se da en un grupo en un grupo, y lo sabéis, uno más uno no son dos o sea, es mucho más y, y los grupos, bueno, pues es que eso lo sabe el sistema son invencibles decía antes de leer una compañera que había estado viendo en el Parlamento un alemán ¿no? que ha venido eh, de la Unión Europea, bueno, el Parlamento ha que ha venido unas conferencias y este alemán estaba diciendo de los planes que van a intentar poner en marcha para la juventud hasta los 25 años y eh, son planes para que nadie se le salga del sistema, o sea tienen un miedo, ellos saben que están jugando con fuego y como cuatro jóvenes se pueden apensar, la liden, ¿no? O sea, como nos ponemos a pensar en serio y nos demos cuenta de dónde están las debilidades del sistema, o decidamos ya Ya globalmente no entrar en esa rue de explotación y, tal. y eso ellos tienen mucho miedo pues nos llevan a la individualidad a separarnos del grupo y, y el grupo en sí aunque muchas veces digamos ¿qué hacemos o sea hay una otra cosa ya es, es sanador y ya es creador de de bienestar, o sea, fomentador de cambio. Pues no solamente tenemos que plantear alternativas diferentes porque no tengamos trabajo o porque nuestra área de confort sea muy reducida, claro. sino no estamos haciendo realmente un cambio de sistema. Hay que cambiar la forma de pensar también, ¿no? Claro. Claro, si es que Por eso, ya creo que lo he dicho varias veces, en estos momentos el cambio, primero, viene desde la consciencia, desde eh, los elementos de decir, ¿qué me han robado a mí de percepción en todo este camino? ¿Qué me lleva robando? Como me han socializado en la escuela, en la universidad, en la familia, ¿qué me han ido robando que necesito recuperar? Necesito reinterpretar con parámetros nuevos y genuinos que ya los tenía. Es descubrir a la niña y al niño que eran capaces de socializar con todo, vamos, de necesitar muy poco, por lo menos de antes, o sea, de construir con cualquier cosa, de compartir, o sea, nuevos parámetros de valoración, que no son difíciles porque están ahí. La comunidad todavía eh, rascando un poco lo saca. Igual dentro de dos generaciones ya no sacamos ningún elemento comunitario si seguimos así, pero eh, conceptos de ausolán clásicos, conceptos decir de cooperación mutua, de ayuda vecinal, si todos esos están ahí, a flor de pie, en los Calería y en otros pueblos. Pero, pero es que la clave empieza ahí, la primer cambio ahora, la primera revolución, empieza dentro de nosotras y nosotros, ver cómo estamos contaminados con el sistema, o sea, reformatearnos y desdraer un así. Por eso, ponernos esto, es si, que esto es muy importante, ponernos así. <risa> Yo me decías que, por ejemplo, a ese santo de... El otro día aquí se ha planteado la diferencia entre necesidad y deseo, y, eso. y para dar ese salto de no seguir el modelo de vida que te dedica el sistema y no seguir ese modelo de vida, padre para dar el salto a decir, bueno, pues este sistema yo no lo quiero, quiero luchar contra este sistema, quiero construir un nuevo tal, ese paso es racional, digo, ahí, veo, ahí veo la importancia de la capacidad de analizar y de racional y no, no dejar de mirar como... Bueno, también, ¿eh? también, pero no de esa momento para ti racional, por ejemplo para mí empatizo con el mundo explotado de tribus indígenas de no sé qué o con los excluidos y me doy cuenta que su parte de pastel me la estoy comiendo yo entonces, desde una empatía de ver y entender el sufrimiento de la excursión que lleva este sistema puedo racionalizar un cambio quiero decir, que la mente puede jugar en las dos direcciones que uno te puede llevar a Sí, sí, de acuerdo, pero porque tú tienes una mentalidad también de colectivo, de mundo y de... de pero hoy en día, con la mentalidad que tú dicho individual y todo eso, la empatía esa que tenemos es empatía hacia una persona. Por ejemplo, en la tele, ver una persona llorando porque la gana la ha pasado tal o porque no sé qué, nos crea una empatía de sentimental y sencilla de decir, guau, pues qué malo son los que han hecho eso, hasta pobre chica. Igual la pobre chip, igual, igual hay, sí, hay sí, sí. cosas de por medio, hay, o sea, hay que llevar más sí. adelante, hay que detener ese está funcionando. Las dos, los dos clientes, porque pues sí, bueno, sí, sí, son sí. necesarias, ¿eh? Las sí, dos, sí, ¿no? sí, sí, yo, estoy... yo sí, me he encontrado la una pregunta, eh, con, con toda esta economía de, de en el tiempo y todo esto que has, que has comentado, Eh, ¿hasta hasta qué punto se ha conseguido acceder a materias primas en las actividades que se plantean en esas herramientas? Porque supongo que aquí igual es más fácil, a priori, eh, no sé, en esa lista de 10 eh, necesidades y 10 servicios... Son ejemplos que os he puesto para que seis, o sea, para que visualizaseis algo de cómo se podía hacer un proceso, ¿eh? Yo he dicho que eso no indica nada, pero bueno, sigue. Sí, pero o sea, quiero decir que yo, desde, este, desde mi perspectiva, veo más fácil, por ejemplo, acceder a servicios las clases particulares que acceder a materias primas, quitando por ejemplo la comida, ¿no? pero otras materias primas me parece más difícil, pero por ejemplo, eh, en el caso que, que has dicho de Grecia, en el que ya hay más porcentaje de economía basado en eso, eh, no sé, es posible que hayan accedido a ¿Esto es lo más importante a materias primas que van a adquirir ciertas Mira, el 60% en estos momentos de la economía de Euskal Herria es el sector servicios. O sea, que incluso aunque solo consiguiésemos el sector servicios, fíjate ya de qué nivel de intercambio estaríamos hablando. Pero sí es importante lo que estás diciendo qué entendemos como materias primas. O sea, eh, por ejemplo, eh, ¿la energía es materia prima? Eh, los grupos bueno, Hay un grupo que está intentando unificar todo con sus pues, más o sus menos, también el eh, nuevo que es Ausoran y Euskal y tiene siete áreas de, de trabajo para, para la soberanía, pues de alguna forma en las distintas áreas. No es la soberanía energética están trabajando en los sitios eh, bueno, pues tenemos hay mejores muy preparados o sea, en los sitios que hay caídas mínimas de agua no sé qué, porque se está por la hidráulica entonces cómo se busca la soberanía energética y no pensando solamente nunca se tal sino pues en todo el entorno del grupo y eh, se están tomando pues lo que os decía desde eh, ayuntamientos que se han negociado y que están dispuestos a poner tierras en comunal para cultivarlas, a, lo mismo que habéis ocupado esto, ¿por qué no se pueden ocupar espacios de tierra o sea, e intercambiar? ¿A qué tipo de materias primas más podemos hablar? Eh, carbón, hierro, materias para fabricar automóviles, es que eh, cuando te metes en ese en ese método eh, la primera fase de resistencia y desobediencia de ese engranaje es el cubrir las necesidades básicas de la vida, pero cuidado que no es un elemento de miseria y subsistencia, pero es que lo básico que necesitamos todos es algo que nos cobije o sea, vivienda y no tiene por qué ser en propiedad, un techo, o sea, necesitamos la comida y necesitamos toda la alimentación psíquico-afectiva, la babesa, porque estamos hablando de protección social, necesita la educación, la sanidad, pero eso se puede autogestionar. Hay un grupo también de, de sanidad planteando todo el conocimiento ancestral de las hierbas, de los tratamientos que se conocían en Euskal Herria, por supuesto que para una eh, operación va a salir a Osaquirecha en esta fase. Pero estamos planteando el modelo, como os decía antes, como un elemento de para empoderar eh, <coughs> al, al grupo eh, para que no salgamos de aquí digamos si solamente os hablo del modelo del socialismo identitario vasco. Vale, pero como no tengo la independencia, o sea no puedo hacer nada. Es para que sepamos que el cambio está en nuestras manos, que podemos hacer esas cosas y que realmente lo que necesitamos son elementos básicos. No necesito materias primas de cuota no sé qué para hacer el último ordenador o no sé qué, porque me voy a poner otras antenas, porque me voy a comunicar de otra forma. ¿vale? Porque estamos planteando cambios de valores también. Y eh, cuando hagas eso, habrás cambiado la mentalidad, habrás cambiado muchas cosas, igual en todo ese cambio estás arrastrando a poder tener todos los instrumentos de gestión y poder gestionar luego materias primas que ya serían en otros elementos, ya no sería además en cooperativas MCC, podemos hablar de cooperativas comunistas, o sea cómo luego las cosas que necesitamos materiales la podemos organizar también en colectividad. Bueno, en cualquier caso eh, es avanzar, es avanzar y creando, y yo no tengo todas las respuestas, cuando tengo muy pocas, como veis lo que tengo son muchas preguntas y como muchas ganas de, de concienciarios que al cambio están vuestros ojos. de verdad, y mías, que están en las en la, en la de todos, pero saliendo un poco de, de los esquemas. Y bueno, deciros que mi pareja de vida cuando le hablo de esto me dice, tú estás loca, vais a ser cuatro marginados, cuatro no sé qué, y yo trato de llevarle lo que veo en las charlas, o sea, una en enalborta, que es la segunda que hacen para ver realmente cómo montar ya o sea, el método, ¿sabes?, porque hicieron una y después otra para el método, y había gente de todos los niveles, incluso había varios profesores de universidad que me habían contado los alumnos y aparecieron a las reuniones, y dijeron los de las universidades, por cierto, eran profesoras, dijeron, oye, esto es curioso, eh, porque nos gusta, eh, creemos que hay que romper el sistema, no sé qué, pero por ejemplo, nosotras, estamos muy bien nuestro trabajo, muy bien pagadas, y eh, no podemos ofrecer tiempo, porque lo que no tenemos es tiempo para darle a otros. Es más, nosotras necesitamos que nos falta tiempo. ¿Cómo podríamos entrar? Y hubo un debate no interesante, porque decíamos, nos podemos encontrar con eso, porque queremos que el elemento sea para todos los que protegen un cambio. Queremos que la gente eh, compre también con monedas tiempo los servicios de la comunidad, porque es, así damos actividad a toda la comunidad. Entonces, se decía, bueno, pues esas personas, si ahora mismo en el mercado partimos de algo, hubo un gran debate, ¿eh? pues de que la hora puede tener un valor medio de 10 euros, por decir algo, pues esa persona da diez euros y se le dan 10 bonos tiempo, ¿eh? y, eh, pues y va, bueno, lo que va, bueno, no sé, se le daría uno, por supuesto, no un bono tiempo, pero esa persona compra bonos tiempo, ¿eh? y luego con sus bonos tiempo compra servicios de la comunidad, y el sistema organizativo de Eusolán o de esa comunidad, se queda el dinero para pagar servicios, elementos que necesita, imaginaros que hemos montado esa gran sociedad astronómica colectiva, que llamamos, ¿no? de ese comedor, ¿no? comunitario pues unas cosas podemos producir, pero igual aceite no, igual tal, igual necesitamos para poner en marcha otro proyecto comunitario euros, entonces podemos tener esa forma de obtener euros, y de que la gente que también tenga trabajo ¿eh? y quiera el cambio, puede integrarse. Eh, y se planteaba también que hay servicios que pueden ser demandados por todos, porque se han planteado hacer en Eusolán saincha, saincha colectiva, además rompiendo ya las ideas de las residencias, de todo, o sea, interesantes. O nuevos modelos de educación. Es decir, hay gente que va a aportar su tiempo y que vamos a trabajar con buenos tiempo pero hay gente que puede querer, o sea, en vez de pagar a una residencia privada, ¿eh? utilizar este servicio y cómo y cómo se gestiona eso, pero lo que se llaman erricooperativas, o sea cooperativas populares, o sea que además el beneficio sea también para todo el, el colectivo, o sea no solamente para los que estén en esa cooperativa porque otros están desarrollando otro servicio, la verdad es que se están desarrollando por la parte de la educación, de la sanidad, tal, ideas eh, muy curiosas, entonces claro, parece que una sale aquí, otra sale aquí, otra cosa sale allí, como cosas inconexas, lo que se trataría era de lo que comentaba antes pensar en el modelo económico como un todo y con todas esas cosas, montar todo el sistema, todas esas experiencias que son válidas, integrarlas en un todo, en un diseño que estemos ofertando, eh, que la gente pueda ejercitar su capital humano, o sea, que ponga su trabajo al servicio de la comunidad, que esa, de esa comunidad obtenga la vivienda, obtenga la alimentación, obtenga los cuidados, o sea, lo máximo que pueda obtener de esa comunidad. O sea, desligarse lo máximo del mercado, ¿no? que en todos los momentos de transición, o sea, el mercado va a estar ahí paralelo, al principio es más, va a ser más fuerte que nosotros y va a tener una predominancia, supongo, de financiación. Pero el tema es que quien no puede, además, estar en ese mercado, que no quede descuidado. Y el que quiera jugar en los dos, los pues que vaya mostrando esa, esa solidaridad de integración. O sea, no es un modelo para excluidos, tenemos que venderlo de forma gratuita. ¿Pero no crees que ese banco de tiempo ya sube un mercado paralelo pero que cumple los requisitos del mercado capitalista? Quiero decir, también se basa en que si yo doy, alguien me va a deber. Por ejemplo, eh, como ejemplo ilustrativo, eh, antes has dicho que hay eh, o que estamos algunos jóvenes en casa y que hay algunos ancianos o algunas personas... Desde la edad, que eh, necesita cuidados, quiero decir, no deberíamos, o no debería, eh, nuestro por lo menos el mío, eh, mi modelo eh, mi modelo ideal no se basaría en darle algo a esa señora o a ese señor que no me importa nada, pero cuando me da un, un sillón de dormir todas las noches, le cuido y le lo que es. Es que no he dicho eso, es que fíjate la matización, precisamente se trata de que tú no tengas que hacer eso, se trata de que tú, que tienes una habilidad, imagínate que haces un teatro de calle estupendo, que te gusta, tienes <risa> hacer teatro de calle, entonces Y encima metemos a tu ayuntamiento en esto, le decimos al ayuntamiento que puede entrar, que los jóvenes pueden hacer una serie de servicios, cuentacuentos en la ludoteca, no sé qué, y que también el ayuntamiento de bonos, tú tienes tus bonos de donde sea, de tiempo, porque eh, haces la actividad que quieres hacer para esa sociedad consigues tus bonos de tiempo y tus bonos de tiempo se lo das a la persona mayor a cambio de la habitación o sea entiendes tú no tienes otra relación con ella o sea que le das los bonos y que de vez en cuando como vais a tener elementos comunes de pasillo y tal te vas y la persona mayor con esos bonos compra no compra es una palabra que <coughs> me voy a decir o sea los dos Cuando tiene necesidad de esos servicios, hay una lista como si fuera unas páginas amarillas que vas a ver quién está ofertando, que él ha dicho yo puedo acompañar a personas mayores al médico, yo puedo hacer esto, esa persona llamará a ellos, no lo va a hacer contigo. Lo que sí es cierto es que tú para estar tienes que ofertar algo a la comunidad y vas a recibir de la comunidad, eso se ha pensado. Y cuando las personas mayores, ¿qué quiere decir? Que puede haber alguien que no pueda ofertar nada, ¿no? Pero no nos lo hemos encontrado en serio no nos lo hemos encontrado porque nos hemos ido a la gente que puedes decir no tiene capacidad y como lo que estamos buscando es el todo el ser el ser siempre tiene algo que dar nos salió en la asamblea de guía fue una señora mayor en silla de ruedas y al final de la chardi se puso a llorar eh, iba le había acompañado a otra señora mayor ya nos dimos cuenta que lloraba y tal Y bueno, se le pasaba el micrófono que se expresara, se dice, no, es que me parece tan bonito, pero yo no puedo dar nada, ¿no? Mira cómo vengo, o sea, así con la silla. Y de repente le dice su amiga, si pues tú eres la mejor cocinera de guía, y aún así que te han puesto una cocina adaptada, nos haces unas comidas, ¿quién iba a querer mi cocina? Estaba... Fito Rodríguez, que igual lo conocéis, porque escribe en Gara, y es también de la Universidad, y dijo, pues mira, yo ya sé que no voy a cocinar ningún fin de semana, te voy a encargar, o sea, quiero decir, que al final, incluso aunque veáis a alguien con un síndrome de no sé qué, o sea, todos podemos dar algo, y en el caso de que nadie tal, es cómo organizamos ese sostenimiento. ¿Me explico? Porque todos son necesarios, o sea, en Lausolares cuando os decía que tiene que cubrir, ja lo esta babeza y do es toda la protección social pero que no tiene que ser un cambio cambio aunque lo normal para evitar los parásitos es que tú des las capacidades que tienes yo por eso necesito lo dicho que relaciones, esas relaciones económicas tienen que ser, eh con gente que de alguna forma te mantido por lo menos que la colocas por lo menos eh que estas relaciones estén cubiertas por gente que sepas que Aunque tú no vayas a tener nada que dar, te lo vaya a dar porque simplemente quiere verte bien, o sea, no se ha entendido. Sí, sí, sí, se ha entendido. Es una relación desinteresada, no Es que, me es no sé. es que lo de los bonos de tiempo, al final los bonos son un equivalente, como el dinero al final, guarda el mismo papel. Porque tú, por ejemplo, si gastas, o sea, quiero decir, si gastas tiempo, si no estás haciendo servicios, tú tardas cuánto tiempo, ¿no? y para conseguir ese tiempo necesitas otra vez hacer servicio o sea es como trabajar sí. no lo que pasa que, que se, han, se han planteado a ver, cuando os planteo, yo se plantea un ejemplo de cómo me podéis ir se plantean elementos compensatorios, lo mismo que antes alguien ha dicho algo si caduca o no caduca y que se han planteado se plantean elementos compensatorios que todos o sea tengan un mínimo, o sea en, en cualquier caso estamos planteando eh, o sea una economía eh, colectiva, comunal, donde estamos poniendo las necesidades humanas básicas y coafectivas en primer nivel. Entonces, será responsabilidad de todas nosotras y de esa empatía y de esos valores que tenemos que desarrollar que nadie quede desatendido. Y buscaremos cómo. Y buscaremos cómo. Pero lo que sí se ve es que sin un elemento, tiempo al principio, que estés intercambiando, como estamos contaminados, por el modelo, o sea, que mmm, estamos perdidos si no enganchamos de ninguna forma. O sea, si yo te digo a ti, ofrece tus tus tus elementos al mercado. Si tú solo lo haces con quien conoces, estás haciendo trueque Te explico, el trueque es, yo te doy un servicio, tú me das otro y existe trueque, ¿y cuál es el problema del trueque? que queda limitado a muy pocas personas porque igual, eh, yo soy contrarreo pero sólo una persona necesita que le arregle el grifo explico, yo necesito servicios no es de esa persona sino de otra o sea, y ella no tiene nada que yo necesite entonces, el, el tiempo eh, hecho como moneda o sea que lo dices tú al final, es una moneda, claro que es una moneda pero eh, lo puedes llevar hacia lo que tú necesites en otro lugar, claro, en la guía empezaron un poco a montar esto y me dijo un terapeuta amigo de Hernani cuando se enteró y ha cogido, dice pues le comenté que en la reunión salió un señor mayor, por pues todos los que dicen que no tienen nada que ofrecer, cuando vio que la señora podía cocinar, dijo hombre, pues yo también puedo enseñar a buscar setas, porque me sé unos chocos y nadie sabe buscar setas y me dices, pues claro que sí, o sea todo el enriquecimiento que hay detrás ¿no? y entonces me dijo este terapeuta oye, yo acepto dile, di o sea, la comunidad que yo acepto un nivel, pues para hacer porque si no estoy aquí, tampoco tengo aquí y acepto bonos, porque me interesa un montón de cosas de las que ofrecen energía o sea, buscar setas, no sé qué, o sea todo el mundo tiene algo entonces el bono te permite además que Galdácanon no se quede solo intercambiándose a sí mismo, de que si hay algo que puedes intercambiar con Santurchi o con Sornocha, lo puedas intercambiar a través de esa moneda pero hay dos cosas que es porque... Yo creo que la pregunta que la sospecha que, digo, la sospecha creo que ha formulado Miquel, eh, es una sospecha que hay que desarrollar porque ha eh, hablado de las materias primas, evidentemente sin materias primas no podemos desarrollar, digamos, las facultades productivas. También podríamos hablar de otra cuestión, digamos, de mayor peso, que son los medios de producción y las tierras en términos superlativos, no las cuatro vueltas que ocupamos aquí, sino tierras. Es decir, 22.000 kilómetros cuadrados en la escalería. Estas son las tierras, no las vueltas que ocupamos. Evidentemente las vueltas que ocupamos nos dan una perspectiva, pero las vueltas que ocupamos son como una especie de ando de permisividad al sistema. Nos las podría quitar en cualquier momento. Las tierras sí son elementos de producción. Las tierras en general, eh, la maquinaria, todo eso desde un punto de vista marxista es tiempo de trabajo acumulado. La cuestión es que si nosotros vamos a intercambiar a través de bonos de tiempo, para eso ya tenemos el euro, que es el mayor bono de tiempo, nos permite acceder a todo el mercado de tiempo, en la medida en que tengamos más o menos euros. No, pero es que tienes euros si vendes tu tiempo a ese mercado. Cuando para ese mercado tú eres excedente, no te contrata. ¿eh? O te contrata a un nivel de euros que ellos marcan O sea, tú no accedes libremente al euro. En cambio, en el otro elemento, cuando decíamos para todos vale lo mismo, la unidad de tiempo... ¿Y cuándo alguien quiera comprar? Sabes? Claro, pero hablando, claro, pero estamos hablando de una colectividad en la que tú dices qué puedes ofertar a esa colectividad y qué necesitas, y inmediatamente se pone en marcha. Porque todos vamos a ofrecer servicios y necesitar. O sea, eso sucede también en el mercado. Que en la, las sociedades organizadas en una forma ¿sí? mercantil Cuando todo el mundo ofrece algo y espera que sí, alguien pero no eso lo tiene. ¿no? Pero, pero, pero en el mercado tienes que depender a que seas contratado. Y el la USOLAR se trata de que tus servicios sean demandados, sino los bonos que tiene el otro se le van a acabar. O sea, parte de repartir a todos bonos de tiempo, porque los bancos de tiempo empiezan con tiempo gratuito que está repartido a todos por igual, imaginaos que a todos os doy 100 monedas de tiempo. 100. Entonces ya los tenéis de partida. Y empezamos todos a demandarnos a todos. Y empezamos todos A, a, a dar y a recibir, o sea, no necesita... Pero también hay una competición. Me gustaría acabar la charreda. Claro, claro. La primera, que desde un punto de vista de intercambio a través de tiempo de trabajo, no tienes posibilidades de competir con pues un mercado que está organizado sobre las mismas clases que lleva acumulando tiempo de trabajo por cientos años y que está muy por encima de tus posibilidades, cuando reunimos 20 colegas, empezamos a hacer 20 cosas, aunque seamos en distintos pueblos. Quiero decir, con ese vuelo de tiempo no tiene ningún de compra más allá de cuatro o 5 cosas sin capacidad productiva, porque somos ser propietarios somos proletarios, que no tenemos máquinas, que no tenemos capacidad productiva más allá de hablar contra los 4 o cosas de ese nivel. Es decir, evidentemente, si no tenemos dinero de verdad, vamos a ir al dinero de mentiras. Si no, si no podemos vender nuestra capacidad de trabajo en el mercado bueno, vamos a ir al mercado un poco inferior, inferior en términos de que hay que cumplir nuestros deseos. Hay que partir de esa realidad. Entonces, desde ese punto de vista es imposible competir con el mercado. Y por otro lado, la lógica se reproduce, pero a escala inferior. Es decir, se reproduce la lógica de que yo te doy a ti porque tú luego me das a mí. Es decir, o ahora, a poder ser, me equivalente porque no me fío y el equivalente lo dejo guardado para utilizarlo en el momento en el que lo tenga que competir. Pero me das algo. Igual no te, no te conozco, eres de otro pueblo. No me importa trabajar para ti porque tú me das un equivalente. Esa es la lógica que decimos nosotros que queremos romper. Queremos romper esa lógica porque precisamente de lo que se trata es del comunal. Y el comunal es que yo cuando tengo algo se lo doy a Joseba porque me preocupa que él lo tenga. No me preocupa que me algo para luego gastarlo en algún momento. El, y desde un punto de vista marxista, este debate ya se dio en el siglo XIX con las tendencias peruidonianas porque la cuestión de los bancos de tiempo estaba en donde día. Y si precisamente en el análisis económico se dice en la lógica del valor se basa en tiempo de trabajo acumulado, se acepta el análisis de, a partir de ahí, es como un debate político que de fondo, que es el de los bancos de tiempo. Puedo dibujar eso, ¿eh? Es discutible todo. No, no, no, me no, gusta. No, no. Que le das al otro porque le <risa> interesa cosa. que el otro esté. Y yo ya. no me creo todo eso. Así es, así te así. Te todos tenemos esperando. un punto de que si, damos, pues si a la comunidad espera si la comunidad cuida de ti y todos tenemos ese punto. Tú no das a la, casa, a la comunidad, o sea, si le das desinteresadamente, porque en el fondo la comunidad cuida de ti. Entonces todo lo que tú aportes a la comunidad de tu madre para ti, de alguna manera, pero no lo das a porque sí. Tú, a mí no importa si tú, a tu baita, a tu baita con este todo jodido o lo sea, si tú lo haces por eso... Pues, yo sé que tú lo haces por eso, pero si quieres hacer ese análisis... Evidentemente, pues, puedes reducir todo al tuyo, puedes reducir en análisis, ¿no? No es no lo yo, eso y que no lo crees. ¿Cómo que no estoy no. yo? Al final, yo lo que te voy a si tú quieres vivir, o sea, es tú y lo que te rodea, porque tú solo no puedes vivir, eso está claro. Pero lo que te rodea, o sea, tú se lo das porque sabes que al final lo que te rodea te lo vuelve. Es un dar y todo el mundo, todo el rato. Entonces, no se puede diferenciar para mí. Es ¿Qué es? ¿Porque sí? No, no. Tú recibes todo el rato. Porque si no nunca. ¿Eh? Porque si no das. Das porque te importa otro. Joder, porque te importa el otro, porque es tu entorno, porque el entorno te devuelve el reflejo. Por eso das... Pero muy bien, porque ese, ese es un discurso que ha constituido con el que puedes analizar absolutamente toda la realidad, porque es el discurso del tiempo. Estoy yo y que todo es centrípeto. Pero si le, das, si le das la vuelta y dices, pues lo con los demás, Si igual yo lo que quiero es conseguir dinero para que mi familia esté bien posicionada, pues, pues, igual yo lo que es explotar de nada porque yo creo que a mí me importa. A mí me importa la vuelta, la, la lógica y exactamente a mí me importa. Pero es que esos son discursos muy, ¿sabes? muy totalizantes. Discursos no son eh, yo claro que yo solamente si yo deciros, deciros que, que, es la que estoy de acuerdo con lo que has dicho, que lo que yo he marcado dentro del nivel que hago que puedo creer que hay es el marcar elementos que se pueden empezar a hacer ya. Después no he marcado nada de el bacharre de cómo podemos emplazar ahora en Escaladea a los ayuntamientos que se llaman de izquierdas, o sea, ¿qué pasa con los terrenos? ¿Qué pasa con los comunales? Podemos disolver ayuntamientos y, y hacer realmente consejo abierto marcando cuáles son las necesidades, tomando elementos de producción las tierras, o hablando sea, a los comúnes, o sea, a comunales que se están esto y desde ahí, o sea, Quiere decir que estamos como con el germe de decir cómo podemos empezar a construir, porque si no marcamos un modelo global decimos no podemos con esto, porque estamos aquí los que estamos pero igual, con elementos más simples que nos lleven a crear conciencia a crear conciencia, y es que la conciencia en estos momentos con toda la contaminación es, yo no tengo trabajo, yo necesito o sea poner mis actividades que sean valoradas que no sé qué y necesito servicios de la comunidad. Y eso, o sea, existe un parasitismo, existe una serie de cosas porque nos han metido en la ideología eh, organizadora. Entonces, ¿cómo vamos trabajando con todo eso? ¿Cómo vamos haciendo una fase de transición? Eh? Y desde lo pequeño Desde, pero estoy de acuerdo contigo que nos lleva a debates profundos y de modelo otra vez vamos a modelo y otra vez vamos a no tenemos eh, el poder para expropiar los medios de producción, cuando se hablaba de las R cooperativas que podemos llegar eh, y estaba hablando de que el beneficio era colectivo, pues que hay muchos más elementos que se han quedado porque no daba tiempo para desarrollar todo pero pues, estoy de acuerdo contigo pero esto estaríamos ya en más peldaña y más salida. Estamos en ese debate, creo aquí. Ah, bueno. De... ¿Es que... Algunos, por Bueno, a Daniel Pichillo. ¿Os ha servido para algo o realmente qué debería haber tocado? Os digo, porque tengo muchas instantes. O sea, ¿qué tendría que tocar? A ver. O sea, ¿qué tendría que quitar de este chal y qué tendría que añadir? Añadir <risa> qué? Pero está muy bien, pero Ah, haber una propuesta que o sea, has propuesto un sistema que, que supone un término medio entre entre no utopía todavía lejana y la realidad actual y la Es posible sí. de la revolución. Llevar a con las instituciones. Bueno, a ver, pues gracias Marquio, que terminamos siempre al bueno, Muchas gracias. gracias no. ¿Tú así, No. No se lo vea.